el testimonio fue fuerte contundente a pesar de las muecas de los abogados de los uh, de los genocidas de los torturadores eh, bueno fui con pruebas muy relevantes de, de los testimonios de los que estuvieron con mi viejo detenido a él lo secuestraron 19 de junio del 76 en mar del plata eh, trasladado Rápidamente con un grupo grande marplatense encontró el mismo día aquí en la provincia de Buenos Aires a, a Banfield y ahí fueron distribuidos seguramente a distintos centros clandestinos de detención. Estuvo en eh, Brigada Güemes, ahí en Puente 12, eh, Cuotredismo, ...Protobanco... toda una serie de, de casas de tortura, ahí yendo muy cerca de Zaita, a la derecha del último puente.